Top Secret. Con la conducción de Alejandro Espíndola y Claudio Santana. Sábados de 19 a 21. Pedí tus temas. Pedí tus temas preferidos de los 80 y 90. Y por mensaje al 11 2866 2821. Radio Space. space. Radio Digitales.com.